En este momento vamos a charlar con alguien que, que es amiga de la casa, con la que ya hemos hablado en otras, en otros momentos, y me estoy refiriendo a la licenciada en psicología Mónica Bacaro, que es también trabajadora de la salud, este general pico. La estoy saludando ya en este momento. Buenas tardes, Mónica. Gracias por estos minutos con tu tiempo, mujer. Hola, Mari. Buenas tardes. Un gusto. Y qué linda música. Coincido. <risa> sí. El arte salva. Total. Y transforma. ¿Cómo? Absolutamente. Sí, de acuerdo. Tal, tal. Queríamos, como siempre, charlar un ratito con vos cuando lo hacemos. Eh, bueno, con esta necesidad colectiva, me parece, a mí que se manifiesta mucho en esta época, en estos momentos, en este contexto, en esta coyuntura. Y ¿A qué me refiero? Al, a la problemática o al tema de la salud mental, uh -huh. de la cual vos este, tenés mucho para decirnos, ¿Cómo lo estás sí, viendo eh? en estos momentos así. Tan y estamos eh, en alerta, podríamos decir, ¿no? Ajá, sí. eh, realmente creo con, con mucha preocupación, además de ocuparnos como siempre, pero como vos decís, eh, bueno, es un contexto eh, que nos atraviesa, que nos atraviesa y, y en, en lo real y en lo subjetivo, ¿no? Esto hace Eh, condiciones que se van dando en el día a día de, de, de destrucción, de crueldad, de falta de, de humanidad, podríamos decir, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, eh, eh, bueno, indudablemente tiene un impacto en la salud mental y, y por lo tanto, en las vidas, sí. en las vidas de todas las personas, en lo que, en lo que escuchamos en lo que llega, ¿no es cierto?, en lo que llega a las consultas, pero también lo que vemos, en, en lo que vemos, lo que vemos que socialmente ocurre, este, como este plan sistemático, digo, ¿no? Uh -huh. de destrucción. Es muy preocupante esta idea de Esta idea que, que, que se consolida sí. eh, en, en el desarme, sería, ¿no? Sí. No en el desarme en el buen sentido, sino en esto de, de lo que es la, la destrucción, que comienza, bueno, de alguna manera con, con el prohibir, con el intentar sí. cancelar, ¿no? Haciendo una, una recorrida pensamos cuáles fueron los primeros síntomas que aparecieron, que fueron justamente dedicados, diría, entre comillas, a mujeres, diversidades, sí. a prohibirnos, sí. entre comillas también, porque, bueno, eh, el lenguaje es una construcción social que no, se, no lo van a poder prohibir. Mm. Pero cómo esas medidas, de alguna manera, de amedentar, eh, Bueno, esto, como, esto va a desaparecer para siempre eh y así es con los puestos de trabajo, mm. así es con con las redes de contención, es lo que está pasando eh justamente en el intento de desfinanciar eh las RISAM, no es cierto, eh las residencias eh interdisciplinarias en salud mental que gravísimo eso sí gravísimo es sí, gravísimo, gravísimo porque bueno que esto ¿Cómo empieza con intentar de, de, de desarmar el, el Bonaparte, no es cierto? Mm, es cierto. El Hospital Nacional en Red, Laura Bonaparte. Sí. Eh, bueno, que se puede googlear para saber quién fue Laura Bonaparte, sí, sí. ¿no? Y todo lo que eso significa y cómo todo esto ha sido y sigue siendo una construcción social. Eh, que justamente, más allá... Digo este como emblema de Hospital Nacional. Claro, ¿no por supuesto, sí. Eh, y que está, bueno, ahí están compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras. En lucha todos los días sí. y de distintos lugares apoyamos. Sí. Y que, a ver, no es porque estoy, estemos en La Pampa no nos toca de cerca, ¿no? Uh -huh. Porque esto, como política nacional... Sí más temprano que tarde, sí, salpica. Sí, salpica, ¿no? claro que Porque, sí. Porque, bueno, las residencias también las tenemos en nuestra provincia, uh -huh. que eh, si bien hay, hay decisión política de seguir eh, sosteniéndolas, pero bueno, no, no es lo que corresponde, ¿no? no claro. eh Un Estado Nacional tiene que hacerse cargo. De hecho, este ataque sistemático y permanente a la Ley Nacional de Salud Mental, sí. ¿cierto?, que tiene su espíritu, su base en los derechos humanos uh -huh. de todas las personas, de las personas como sujetos y sujetas de derecho. Y todo lo que a partir de ahí eh, surge, y bueno, siempre escuchás en los medios hegemónicos, uno o dos voces, hablando de eso... Eh, como la voz autorizada, digamos, ¿no? Es cierto. Y, y en realidad, bueno, hay tanta, eh, tanta otra red y tanto otro construido que es lo que no se ve porque justamente siempre decimos esta ley vino a poner eh, marco legal a un trabajo que hacíamos artesanalmente, ¿no? Exacto. Porque justamente estas temáticas de salud mental por una cuestión de ética profesional, siempre quedan como calladas y adentro los sufrimientos en salud mental, ¿no? Mm. Pero es, eh, bueno, tanto lo que se escucha, tanto lo que duele, tanto lo que acompañamos en silencio justamente, sí. ¿no? Sí. Por eso digo esto de tener la oportunidad de, de poner en valor la salud mental, de hablar de salud mental. Sí. ¿no? y esta salud mental transformadora que es lo que eh, bueno fuimos haciendo a lo largo del tiempo ¿no? romper con el esquema ma manicomial o con mm. ese concepto mm. de, de, de de la salud mental como manicomio y más allá del muro no cuánto por util utilizar la palabra cuánto manicomio sigue habiendo Sí. Cuando se intenta nuevamente instalar prácticas de, de, de prohibición, de cancelar la palabra. Eh, Mirá, justamente, si hay tiempo lo cuento, ¿no? Estamos a, a tres años, justamente, de que presentamos un proyecto para cambiar el, la nominación de nuestra federación, sí. eh, que hoy es de psicólogas y psicólogos, ¿no? ¿Y cuánto, eh, cuánta poca visibilidad se le dio a eso? ¿Sí? Sí. Y, y bueno, y, y siempre nos preguntamos con alguna de las colegas si este proyecto hubiera sido presentado por un varón. Mm. Bueno. Eh, tal sí. vez hubiera tenido otro, <risa> sí. otro rédito, ¿no? Sin duda. Seguramente pero, que sí. Sí, claro. Que pero sí. bueno, nombrarnos no es poco. Claro que no. Y en ese, y... hace tres años de atrás yo decía muy, muy alegre, muy contenta, y después de haber realizado todo ese proceso, bueno, ahora las psicólogas argentinas sí si nos leen, uh -huh. y bueno, cabe la pregunta, ¿en verdad nos leen? Bueno, y me refiero a esto que es lo que conozco, lo que milito, sí. en lo que trabajo, ¿no? Pero ¿cuánto de esto nos pasa? Y siempre eh, somos las poblaciones que quedamos... Más vulneradas Sin duda, yo... Mujeres, diversidades Y la, la, la infancia, la las infancias, eh, las adolescencias la, Las eh, eh, personas de, de, de mayor edad Digo, eh, los grupos sí. más vulnerables Pero eh, volviendo a eso, digo Nosotras que... Cuando hablo de nosotras, hablo de, de, de, de nosotras las militantes sí, Que andamos sí, por ¿sabes? ahí en los territorios sí, sí. En los barrios ...para mejor sí. simplificarlo... Eh, ...cuando vemos este, lo que sucede en los hogares... ...que en la mayoría de ellos son monomarentales... Uh -huh. ...donde solamente hay una mujer que sostiene el hogar... ...con varias niñas, con varios niños... ...que en la mayoría de los casos no tiene trabajo... Uh -huh. eh, ...que la, la, lo primordial para ella en ese momento es sin duda poner un plato de comida en la mesa, o comprarle un útil para que vaya a la escuela, o una zapatilla. Y, y, y cómo avanza en esa mujer ese, ese desasosiego, digo yo, esa desesperanza que en algún momento se convierte en una depresión uh -huh. y, y que la lleva a un estado realmente más allá del desánimo, digo yo, de desesperanza... Sí, o a complicaciones en la salud marítima. Total, totalmente. Porque son impactos que sí. eh, lo vemos en lo cotidiano, ¿no? Claro. Se cantan en, en sintomatologías sí, sí. y a veces en transformarse en, en enfermedades sí. físicas, orgánicas... Sí, sí. Que, ...que, bueno, vienen a, a sumar o a restar a todo ese combo... Mm. Que, que, que bueno, también las dificultades en los accesos, ¿no? Total, en por eso acciones. hablamos, cuando hablamos de salud claro. mental, hablamos también de salud mental, claro. pero de salud integral, donde integral, esté todo ¿Vos comprendido. Que, que, en, en las entrevistas en este último tiempo, y yo agradezco, ¿no? Que, que, que nos sigan convocando a poder compartir, porque así es, sabemos que... La construcción de la salida colectiva aún en estos tiempos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y una de las cosas que venimos diciendo es esto de que una problemática sí. que no llegaba de pronto, ¿no? Era o que no nos impactaba de, tan el alquiler, fuerte, ¿no? Sí, de, cierto. Del alquiler, de no voy a llegar a pagar el alquiler. Claro, claro. Eh, que, que elijo, porque, a ver, yo vengo siguiendo los miércoles de la marcha de jubilares, ¿no? Sí, Porque digo, eso se tendría que convertir en causa nacional. Y lo sí. vengo siguiendo porque me impacta la crueldad, la deshumanización, sí. ¿no? Eh, me he puesto a observar el cara a cara uh -huh. de la jubilada, el jubilado, con ese, ese agente, ¿no? De uh -huh. las fuerzas de inseguridad, como digo, sí. enfrentando ahí a, a quien puede ser su padre, su abuelo, ¿Sí? eh, o el padre, o el abuelo o, eh, de alguien, o, o simplemente personas que trabajaron toda su vida y que pierden eh, su derecho, su dignidad. Por eso digo, es como tanta población en riesgo, ¿no? Sí. Porque es eh, a dónde están empujando, literal, ¿no? Sí. Sí, sí. Eh, con ese bastonazo, con, con, el, ese, escudo, este, sí. con el escudo, mm. con, con la pérdida de humanidad, ¿a, a dónde lo empujan? Eh, más allá del piso, digo, sí. ¿no? Por eso eh, es un llamado, a, a otra cosa que me preocupa es esto del escuchar como todo el tiempo, no me enteré, no miré, mm. Mm. que es, Pero también es parte del plan sistemático. Nos saturan con 25 cosas que tiran a ver cuál pica o cuál eh, genera como más impacto y, y ya no se sabe qué elegir, qué, qué, qué, qué mirar, ¿no? Sí, también tenemos Entonces... una contra muy importante, una contra, digo yo, por llamarlo de alguna manera, una... Una operación, entre comillas Aunque me suena horrible, pero es así Con respecto a los medios hegemónicos Algunos periodistas ¿no? Cuando claro. más allá de, de, de justificar Muchas veces El accionar violento De las fuerzas de seguridad Contra las jubiladas y jubilados Justifican eh, La culpa es de ellos eh, Está bien Exacto. hecho Porque para eso está el protocolo Eh, esa deshumanización también la trasladan desde los medios, digo, y la la comparten y la avalan. Eso también es muy preocupante, porque es la gente en vez de Claro, porque es peligroso. desinformar, pero es también construir un relato eh que no es real, pero que queda en mucha gente, ¿no? Sí, que penetra Claro, que ha penetrado y la claro. noche, ¿no? Mm. Porque esto, como lo mismo que, que con la AUH, sí. esto de demonizar, ¿Eh? y bueno, y quienes hablamos con, con las mujeres y sabemos eh, por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué se accede a eso? ¿Por qué se solicita? ¿Y que hay como una demonización? Porque eso... Eh, yo siempre trato como de explicar, ¿no? Uh -huh. De traerlo a la realidad de que es imposible que la gente pueda vivir con, con, con, con lo que pueden cobrar por una asignación, ¿no? Yeah, y en este caso también se ha demonizado, sobre todo a las mujeres eh, que han accedido ¿no? a las moratorias, a las jubilaciones por ama de casa, uh -huh. que justamente es como decir acceder a un derecho. Exacto. Esto de que no desde los feminismos decimos, bueno, no es amor, es trabajo, no pago. Exacto. Es un reconocimiento total. que... Lo mismo pasó con los usuarios y usuarias de salud mental, ¿no? Eh, sí. En sí. el momento que tuvieron su tarjeta de débito y podían ir al cajero a buscar su, su... Y elegir qué camisa comprarse, ¿no? sí, sí. sí o si sí. tenían ganas de comer alfajores o o tomar coca o jugo, Exacto. cosas sí, básicas, sí, básicas y elementales. elementales y Pero es derecho. tan intolerante eh, en lo que nos vamos convirtiendo, ¿no? Sí. Que vos y fíjate sí, sí. que eh, la, la, en la cola del cajero, bueno, mm. hay que apurarse, mm. si una persona grande no no no sabe cómo, no, y hay apuro, sí. y todo es así, hay no falta está la empatía, ni la tolerancia, y, vos lo dijiste. Y a la aceptación, lo a la aceptación de, de lo diverso, no, bueno, y ni ni todas hablar. las personas somos diversas, ¿no? Totalmente, en toda quien, nuestra ni... extensiones de la palabra, eh, somos diversas las personas, y pensando es... en esto también, traigo a colación, Mónica, vos hablabas de la estigmatización y de tantas cosas eh, pero digo eh, sí. cuando hablamos de salud mental también la estigmatización que hay hacia las personas con alguna, con alguna, alguna problemática en ese sentido salud mental, pero digo todo relacionándolo generalmente eh, con eh, el tipo de, de decir bueno es porque consumen porque tienen consumo de, de, de sustancias problemáticas o porque se alcoholizan, por eso llegan a ese estado. Digo, eso también ha sido una, un relato construido que, que también pega fuertemente, ¿no? Porque no todas las personas que tienen un problema de salud mental tienen que ver con un consumo problemático. Pero totalmente. Es, eh, y además esto de la patologización, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Hasta la patologización de las emociones. Sí. Que yo digo, ¿qué cu ¿cuánto cuidado hay que tener con eso, no? Esto lo hablábamos mucho en el tiempo de la pandemia, claro, ¿no? Claro. Cuando, bueno, aparecieron montones de síntomas. Y, y bueno, eh, ¿cómo la gente no va a estar triste? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo no vamos a estar...? si se pierden proyectos, se pierden ilusiones, se desarman. Las eh, familias, el familias, trabajo, ¿sí? eh, por pérdidas reales también, ¿no? Claro. Porque bueno, hay muertes, mm. hay eh realmente, otra de las eh, poblaciones, digamos, ¿no? Que que me preocupa particularmente, es bueno, todas estas, eh, digamos, estos entre 30 y 20 y pico, y bueno, esta gente que, que accede, en el mejor de los casos, ¿no es cierto?, a una educación pública de calidad, se reciben, ¿y después qué?, ¿no? ¿Y después ¿no? qué?, sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo se presenta ese futuro? ¿Cómo se presenta en relación a lo laboral? A incierto, que bueno, claro, incierto. Tienen un sueldo que no les alcanza. Está viendo también mucha, ve, mucha sí. sintomatología que aparece en las juventudes, ¿no? Sí. Que es necesario acompañar, que es necesario alojar, y como permanentemente esto de eh, allonarse a, a los nuevos tiempos en la práctica, sí. ¿no? Sí. Hoy, digo, no podemos concebir una práctica desde nuestro campo, ¿no? Si no es... Eh, en clave de derechos humanos, uh -huh. géneros y diversidades, porque sí. eh, realmente ¿Sí? es como eh, todo el tiempo está atravesado por eso. Y hablando, vos sí. mencionaste así al pasar lo de la pandemia y de lo de un grupo etario, sí. eh, pero yo voy más, a, más abajito <ríe> y pienso sí. en las adolescentes, en los adolescentes uh -huh. de esta época, uh -huh. Y escuchaba un comentario el otro día de un especialista que decía que estas jóvenes y jóvenes de hoy son los niños, niñas, que pasaron hace cinco años atrás por la pandemia. Claro. Por la pandemia, digo. Y que quedan ellos, porque está hoy este tema que sí es real, el de las plataformas, están en riesgo estas, estas chicas y chicos con, con tanta plataforma al alcance de su mano no solamente me refiero al TikTok, a los youtubers a los influencers eh, que es lo que más miran sino también el otro día hablábamos de esto del acceso que tiene cualquier niño o niña a, a las plataformas de, pop, de pornografía digo y que sabemos que nada de eso está regulado lamentablemente sí. entonces este ¿cómo hacemos con esta situación? claro ¿no? hoy mira justamente hoy teníamos eh con una colega más temprano una charla en relación a esto ¿no? Eh, porque acá la pregunta es bueno eh ¿qué pasa con nosotros? sí no las las adultas Todas, los adultos tal y cual. Entonces digo, qué bueno que se abra el debate, porque si no es como que, mmm, indudablemente, ¿no? Eh, les adolescentes quedaron ahí como ¿Sí? eh, el, quienes menos a ruido hacían, ¿no? ¿Sí? Eh, los, los, las niñeces, eh, bueno, en el tumulto, en el reclamo, en poder eh, expresar la demanda, eran como como más escuchadas. Pero digo, bueno, Kike, eh, ¿desde dónde nos posicionamos? Exacto. Esto en general, ¿no? ¿Cómo recuperamos la palabra como herramienta de salvación, diría, no? Sí. ¿Cómo recuperamos la palabra? Y bueno, como este, este diálogo, esta entrevista que estamos teniendo, pero ¿cómo en las familias...? ¿sí? Porque por ahí es como escuchar mucho esto, bueno, se encierran, se quedan, se... Se aislan. Pero ¿qué otra cosa les ofrecemos? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué otra cosa uh -huh. les ofrecemos? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo acompañamos, no? Sí. ¿Cómo armamos ese momento de, del diálogo, de la confianza? Del cara a cara, de, ¿no? Nada del del cara de pantalla. cara a cara, Eso, sí. eso. Porque digo, eh, esto, las tecnologías llegaron... Y están y seguirán. Y, y seguirán. Como que, y seguirán eh, seguirán ¿Sí? y, y celebramos en algunos casos que nos ¿Sí? haya dejado esto. Claro. Porque, bueno, eh, en el caso nuestro descubrimos que era posible seguir los acompañamientos a través de la virtualidad. Claro. Un año atrás de la pandemia yo te hubiera dicho, no, no, que okay, bueno. Ah. Porque digo, también es eso, ¿no? Como nos, nos pusimos en algún momento los lentes violetas y después... Ah. Eh, sumamos los lentes diversos y estamos multicolores ¿Eh? y seguimos en eso, también abrirnos a eso. Pero bueno, guarda ahí sí. dónde estamos, de qué manera, cómo sí. acompañamos a la regulación de eso, cómo desde, bueno, eh, yo hace muchos años que digo hay que hacer una cruzada para recuperar el juego, ¿no? Ay, sí juego sí. como organizador psíquico sí. el juego donde les, les, les pibes se, se ensucien sí. y, y suban árboles y desarrollen todo lo motriz y bueno, bueno eh y sobre todo acá vivimos en la pampa no claro tenemos <risa> donde tenemos eh, claro tenemos claro Tenemos... Entiendo que en otras urbes debe ser sí, como... Mucho más, más complicado, complejo, sin duda. Sí. Mucho más complicado por, por tiempos, horarios. Pero bueno, acá todavía tenemos eh, los caldenes cerca y sí. los campos y las plazas y, sí. y, entonces, y, los, y, bueno, los, y el cielo para mirar y el otoño en el este momento con ese mirar, color maravilloso bueno. y esos atardeceres sí. que tienen que sacar de fotos todos los días, sí, pero bueno. Pero no, primero, viste, esto de que nos falta este, tal vez esto centrarnos en, en esas pequeñas cosas que no son tan pequeñas, pero que las tenemos ahí al alcance de la mano. Exacto, porque eh, Sin ningún costo, detalles, ¿no? claro, sin ningún claro. costo, solamente digo, y, el tiempo. que tal vez parezca como, bueno, lo elemental, lo básico, sí. pero cre creo que es volver un poco a eso, uh -huh. porque también las personas adultas estamos... Yo digo que son las prótesis, ¿no?, los, sí. los celulares. Sí, ¿Y viste la que extensión es? de la mano en muchos la casos, ¿viste?, es terrible. Pero por eso, digo, es tremendo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, hablamos de niñeces, adolescencias... Pero bueno, ¿qué nos está pasando con sí. esto, no? no bueno, Me el compromiso. tanto regularlo, y entonces también nos volvemos en consumidores problemáticos. Así es. Claro, eh, de consumos viscales. Tal cual. ¿Mm? Ha sido, eh, sí, es realmente, pienso y comparto, y digo que tenemos que, vos decías al principio del, de la entrevista que estamos en alerta. En alerta sí. tenemos que estar y tenemos que asumir también el compromiso que nos toca como adultas, como adultos, como recién bien lo decíamos, porque tenemos que, que construir esa sociedad que, bueno, al menos nosotras deseamos, queremos un mundo mejor para nuestras hijas, para nuestros hijos. Y que no y, se naturalice más. Exactamente, ¿verdad? y que seamos un claro. poco más comprometidas también con esto, ¿no?, porque uh -huh. si no, todo nos va, a, nos va a pasar por arriba y, y, y bueno, y si politizamos o, y indudablemente que sí, porque lo personal sí, es político. total. yo creo que es un tiempo donde no podemos quedarnos calladas o como si no vi, no escuché no. vemos, escuchamos, sabemos que está pasando y bueno, eh, hagamos prevención de esto, ¿no? Sí. interpelémonos uh -huh. para que que se pueda mover algo sí, sí. ¿no? que haya algún otro ruido sí. que, que bueno antes de que el impacto de la crueldad siga siendo efectos devastadores bueno podamos enlazar enlazar salud salud mental en enlazar eh, amorosidad no tal humanidad cual. y y comunitariamente y colectivamente como tal totalmente tiene que ser. no hay otra manera y antes de despedirte Siempre es bueno recordar que en nuestra provincia, porque estamos hablando de salud mental, existen Exacto. líneas de asistencia telefónica cuidadas y supervisadas. Tenemos el 136 para personas en crisis y el 132 para personas con consumos problemáticos, con gente capacitada y especializada para atender esas consultas y realizar también las derivaciones correspondientes Con los profesionales especializados, cabe recordarlo. ¿Sí? Mónica Bacaro, ha sido un placer hablar con vos como siempre. Un gusto, María. Volveremos a estas charlas que nos hacen reflexionar, pensar, repensarnos y, y tratar de, no, no sé, de un cambio más positivo para todos.